Lunes 10 de junio de 2024 empieza el Mi Rollo, es el rock número 1030. 0 c h í u w o w wow, wow, wow! Un pistoletazo de salida idóneo con esta magnífica versión que los a n c h o r nos grabaron, especialmente de Los Roqueros Van al Infierno, de Barón Rojo, nuestra sintonía durante 19 años. ¡Wow! Para la temporada 20, pues nos hicieron esta cover. Y aquí la ponemos. Llevamos dos años poniéndola. 22 años. Llevamos ya 22, 22. Y 1030 programas. Los últimos, la o últimos s l última década en Tarragona. Radio donde sonamos todos los lunes desde las 8 y poco y hasta las 9 de la noche, sonando en redifusión. Por supuesto, te mencionamos donde volvemos a estar: en Onamomens, t en m i Rollos e l Rock Radio, en Sol y Rabia Radio, en El Local del Rock Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Diferido los viernes a partir de las 9 y media de la noche en el 90.0 de la FM de Radio Cambrils. Viajamos a América Latina para decirte que también estamos. en méxico en piratita radio y en radio de mente en argentina en radio crimen online en colombia en radio cruda y ojo que añadimos una nueva casi acabando la temporada volvemos mi rollo es el rock vuelve a sonar aquí bueno aquí porque está volviéndote a poner aquí estamos ahora mismo en directo no yo es el rock compa en tarragona radio c o m p a d r e en Tarragona Radio, grabando el programa de hoy. El de Reyes del Rock es un programa en el cual normalmente suenan un montón de veces y un señor calvo dice tonterías, pero ya está el señor calvo aquí diciendo tonterías y poniendo canciones, ¿vale? Y lo estoy grabando en nuestra casa de toda la vida, en Radio San Pere y San Pau. Pero primero el 1 y luego el 2. Te he dicho que añadimos una nueva emisora, sí. Bienvenidos de nuevo a mi s Río s d el Rock,、eh, los oyentes y las oyentes de Radio Alterna de Venezuela en Maracaibo. ¡Qué contento estoy! Yo no sé por qué dejamos de sonar en Radio Alterna, pero bueno, aquí estamos de nuevo y en Radio San Peri San Pau.、Eh, pues hacía mucho que no nos dejábamos caer por aquí. Hemos hecho muchos programas en directo en Tarragona Radio.、Eh, llegaremos a los、eh, 32 programas. Eh, la semana que viene y se acabará la temporada 22 de Mis r u e d o s del rock ahí, pero proseguirá. No sé si el día de San Juan haremos programa aquí en Radio San Pedro y San Pau, pero sí me comprometo en semanas alternas, ya que he dicho lo de Radio Alterna, pues en semanas semana sí, e m a a n s semana no, venir aquí a Radio San Pedro y San Pau los martes a las 8 de la tarde a hacer una horita de radio durante todo el verano y hasta que volvamos con la temporada 23 en Tarragona Radio el próximo 30 de septiembre. Este disco que ahora muestro a cámara, que oye, fíjate tú. c o m p á e、eh, en Tarragona Radio. a h í como me gustó, ¿eh? Como me gustó. Bueno, pues este disco que muestro, el Se nos lleva el aire de Robe, pues lo hemos comentado muchísimo, lo hemos puesto mucho en esta temporada de Mis r e d e s al Rock. Llegó a finales de 2023 para ser el mejor disco de ese año y el de todos los años anteriores. Y buena prueba de ello, pues son los singles que hemos ido poniendo. Desde él, canciones de 6, 7, 8 o incluso 9 minutos. ¿Cómo puede ser que funcione como single, como canción más representativa? Aparte, pues del temazo de adelanto que fue aquel、eh, Nada que Perder, pues que como funcione como canción más recordada, la canción que eternizará este álbum. Un tema de 9 minutos y te lo pones una vez y otra vez y otra vez, no en vano. Bueno, también este señor、eh, hizo que escucháramos sin parar un millón de veces temas de 29 minutos y pico o de 45, como eran El Pedra, La l Ley Ínata n o más recientemente El Mayéutica. Pero no me enrollo, venga, suena r o b e y este, El Poder del Arte. すごい。お前たち o たくさ a あったから、お前たちがた e さんあったから、お前たちがた d さん o ったから、お前たちがたくさんあったから、お前たちがたくさんあったから、お前たちがたくさんあっ d から、お前たち a たくさん e ったから、お前たち a たくさんあったから、お前たちがたくさんあったから、a d たちがたく a んあった a ら、a 前たちがたくさんあった e ら、お前たちがたくさんあった d ら、お o たちがたくさんあったから、お前たちが a くさんあった もうちょっと。 バカ Un buen trozo de esta canción sirvió de fondo al YouTube, al canal de YouTube del Museo del Prado, para ilustrar、eh, algunos de los, cuan, de los cuadros que ahí hay. Y en palabras pues de r o b e pues、eh, le hizo más ilusión ese vídeo del Museo del Prado que todos los premios en forma de, de disco de oro que pueda recibir. Este se nos lleva el aire. Qué poder del arte más grande que tiene el rey de Extremadura. Tanto, r tanto, r tanto, r este r driscro como este otro que vamos a poner a una. re Ahora,、eh... uy, como estoy yo hoy, ¿eh? Como se nota que estoy grabando, estoy sin presión. Digo, si sale mal lo repites, pero aquí no se repite nada. Bueno, este rock tan agresivo del año 1989. ¿No habéis echado, no habéis pensado vosotros que igual este tema, al ser compuesto. En el confinamiento, oye, me voy a hacer yo pajas mentales. Si luego Robin lo va a ver en su casa, y va a decir: Este tío es tonto, ¿vale? Pero, ¿no creéis que este, el poder del arte, puede estar、eh, dirigido, dedicado en parte a. A este señor, a Salo, que murió en 2021, el primer guitarrista de e x t r e m o d u r o Bueno, en realidad, primer bajista, porque tocaba el bajo en este Tú en tu casa, nosotros en la hoguera del año 89. Pues bueno, falleció y no puede ser que esté dedicado a ese amigo, je ne s e p a pero sí te digo una cosa. Eh, no sé si habéis visto por, por internet en nuestro Instagram el, el Rock Es Mi Rollo. Pues hice mención, aunque el mejor, aprecio se vería, el mejor desprecio o el mayor desprecio habría sido, pues, muchísimo mejor no hacer aprecio de lo que el señor pues, Alex Salgado hizo con Extremoduro, una crítica destructiva. Nada subjetiva, porque no tiene ni puñetera idea. O sea, para tener una opinión, tiene que basarse en algo. Y a este señor, pues ni le gusta extremo duro, le repele, robe y lo escucha pues desde esa óptica, mejor dicho, desde, esa, desde ese prisma auditivo, ¿no? Yeah, yeah. Tiene un programa pues bastante divertido. El tío tiene p、pues, un e s u estilo muy cachondo y personal en Emporio Salgado. Un programa pues satírico, un programa crítico, un programa de humor. Pero se mete. Con las canciones de Extremoduro y su poesía, analizando la letra de, de tres de ellas.、Eh, lo más flagrante p u es es coger el verso de Federico García Lorca, que lleva puta, y criticarlo. O sea que poca idea tiene de lo que es poesía este señor. Y también pues analiza las letras de Salir y de. y de, de, de, de, de. y de eso. Payaso, y bueno, pues、eh, echando mano de los tópicos de toda la vida, ¿no? Rockero es igual a guarro, sucio, malhablao, d drogadicto y borracho. Y finalmente, pues eso,、eh, Para ganar clickbait, para ganar visitas, pues dice que Extremoduros son la mayor estafa de la música española y pone como ejemplo de lo que tendría que ser, porque、pues、está bien, ¿no? O sea, lo que está bien, un músico que murió por la droga y está bien p o n e d ejemplo e a Carles Sabaté de Sau. Y ahí yo podría caer en, en su mismo error y ponerme a criticar a Carles Sabaté, pero ¿sabes qué pasa? que Como tú no has escuchado en tu puñetera vida un disco entero de extremo duro porque no te gustan, yo no he escuchado en mi puñetera vida un disco de SAU porque no son santos de mi devoción. Y ya está, no me enrollo más, vamos a escuchar, os lo he adelantado, no te lo he dicho, no, bueno, sí, te he enseñado este rock transgresivo y ya que pues los robe, dicen que tienen. En el cancionero de Extremoduro, un gran fondo de armario, y eso se está anotando en los set list de esta gira, pues que empezó el 15 de abril, si no me equivoco. Es que tengo así la, la, la fecha muy metida dentro, porque fui con mi hija y fue p、pues, u el s e arranque de esas giras ni santos ni inocentes de Robin i esta y, y compañía. Pues tienen un fondo de armario. Muy guapo de canciones de e x t r e m o d u r o En cada concierto nos lanzan un caramelo nuevo, y yo, pues, tengo una sugerencia para, para cuando toquéis en, en Barcelona. Bueno, después de unos primeros 21 minutos de este Mi Río es el Rock número, número eh, 1030, eh, que nos hemos pues、eh, quedado un montón de rato en Plasencia, vamos a irnos hasta, hasta el Greco para escuchar al cantante de. A ú n te recuerdo llegaba. i ーディアルエンティエローやラボダープレビダ e パーティーミー、ジューベント。 Eh, que le hemos parado. Sigue. Mira, a qué liamos,、eh. Me tengo que llevar yo el control. n o tengo a mi Silvia García Martínez de mi corazón de todos los lunes、eh, y todo el verano. Pues me voy a estar guisando y comiendo yo la propia música que yo me vaya poniendo aquí en mi rollo. Es el rock. Y mira, he tirado una cosa, p o m pim, p o m Le hemos dado a, a, a la barra espaciadora. Silvia me dijo una vez: cuando la cagues, no lo digas y así no se nota. Pero bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, ahí está este aún te recuerdo del cantante del Greco. Un artista que cuando esto se esté emitiendo ya veré visto en directo en el Stone. Y voy a pedir permiso por lo que sucederá mañana para mí ahora mismo y por lo que sucedió el sábado pasado, sabiendo lo que va a acabar sucediendo. Porque el concierto、eh, ha sucedido, ha acontecido, aconteció, acontece, acontecerá. Viene, fue. En el stone, y no sé qué tiene ese bar que siempre que voy. もう一つの場合は、もう一つの場合は、もう一つの場合は、もう一つの場合は、もう一つの場合は、もう一つの場 旬のトロフ on the floor. s a m e s c e n es e el título de este magnífico segundo disco de esta banda tarraconense. Joan a la guitarra, voces. Sergio, voz y termina. Jim, ¿sabes? Jimeno abajo. Seguro que también mete、eh, Mete coros. Y Ferran, rock. <risa> ¡Qué apellido tiene Ferran en l batería! R-O-C-K-D-H,、eh? rock. A la batería. Ellos son super atómicas. Y pues recientemente han echado a la calle un、eh, precioso, y digo precioso por la historia que cuenta,、eh, por lo que se ve y por donde está grabado, que bueno, pues viene muy apegado a, a donde ha trabajado mi madre durante toda la vida, el interior de la antigua tabacalera de Tarragona, <coughs> donde también se rodó pues los renglones torcidos de Dios. Sublime libro y película guay. Pero que no le hace justicia. Bueno, no sé qué tendrá que ver eso, una cosa con la otra. Vamos a continuar con más gente tarraconense. ...o Bueno, ya que sonamos en Radio Cambrils, pues un c a m b r i l e n c u un cambrilense ilustre es Eric López, que ha ido lanzando poco a poco. Singles、eh, de su próximo disco en solitario. Cada canción es de su padre y de su madre. Ha jugueteado con la bachata, con la canción del verano, por supuesto, con el rock and roll. Porque Eric, pues tiene unos precedentes, un pasado, un pozo musical que viene del metal con、uh, No Apto, por ejemplo. O del.、Eh, el Rock and roll, actualmente con Iley Bams. Eric, ¿cómo se llamaba la banda de rock and roll que tenías con Marco? k Ahora se me ha ido la castaña totalmente. Pero estas 5, 6, 7 canciones que ha ido lanzando de lo que será su próximo disco, c o r r e m u c h a c h o a mí me han cautivado. Oye, curiosidad, en una de ellas、pues、sale de protagonista del videoclip el cantante que estamos escuchando, el cantante de Superatómica Sergio Vieto. Y ahora, pues en esa amalgama de estilos. Eh, todo visto desde un prisma Rockero. Ahí va esta. Bueno, yo no sé no entiendo de estilos o sea, latinos, pero esta canción me hace mover el culo y me llena de vida. ¡No te detengas, Eric López! ¡No te d e n ただい you、yeah. Un tema ideal para iniciar, venga, vamos a h a c e r rancios, para iniciar un lunes, o un martes, o un miércoles, o cualquier mañana, o después de la siesta, o cuando te dé la gana. Cree en ti, en tus sueños. Living on your own, que decía Freddy Mercury. Mira, como soy gilipollas, he traído a Mr. Bad Guy por ponerla después. Pero vamos, no vamos a poner más temas de autoayuda que esta otra. Como confiamos en la polisemia, otro tema que se llama igual que el de Eric López en esta banda que en el año 1999 y durante todo el tiempo que vivió,、eh, la mejor voz、eh, para muchos del、eh, heavy metal, del heavy rock, del hard rock, del rock duro latino, Elkin Ramírez desde Colombia, pues bueno, en el sexto disco de Los Kraken. Y este tema, pues como digo, que se llama igual este disco llamado Una leyenda del rock y este, no te detengas de. KRAKEN、no ¿Por qué no te haces un podcast, Pai? Lo que tendrías que hacer para que llegara muchísima más gente es de coger y hacer clips cortos en TikTok、eh, recomendando discos. Bueno, oye, sí, bueno, vais, vais hablando, ¿no? Es como un podcast, o sea, mi rollo es el rock podcast. Hasta yo me he sorprendido Primero que... diciendo esa gilipolle de palabra, diciendo así: Bienvenidos al e rock, es mi rollo podcast en la temporada 20, cuando nos flipamos y nos pensamos que íbamos a contar. Bueno, estoy hablando de Amos, Amos, Amos, pero bueno, me pensaba yo que iba a vivir de mis rollos. El rock que iba a comer de, de esto, hablando de, de, de, de rock and roll en la radio. La realidad es que hago un programa de radio porque me gusta hacer radio. Y estoy ahora mismo en Radio San Peri San Pau un viernes a las no sé qué de la tarde, a las cinco y media de la tarde, porque me he traído un pendrive, cuatro discos, y me he venido aquí. A estudiar idiomas porque q u e r í a estar tranquilo. Porque la biblioteca de Tarragona están en obras. Han aprovechado que se ha acabado、eh, la selectividad para empezar obras y patapum, patapum, patapum. ¿Y dónde se ha visto una biblioteca en la que no se puede estudiar? Pues me he venido aquí a casa, a Radio San Pedro y San Pau, a poner discos y a grabar música y a hablar y a hacer un programa de radio. v a m o s es que, o sea, sí, vale, hay que mirar para adelante, ¿no? Hay que, no hay que ser tan carcamal, no hay que desechar palabras como podcast, es que lo que se lleva es un podcast, es que tienes que hacer contenido más corto. Yo me quedé con mis rollos d el robo, pues un poquito más, fue un poco más corto, ¿no? Bueno, mucho más corto, porque teníamos un programón de dos horas que yo no elegí. Que durara estos 50 y pocos minutos para que no nos vamos a engañar.、Pero、hoy en día, pues estoy contento porque me permite pues hacer deporte, estudiar varios idiomas a la vez, sacarme el bachillerato y preparar el programa en un momento. O, como en el caso presente y como va a ser durante casi durante todo el verano, pues coger cuatro discos, hablar de cuatro cosas y haceros pasar un buen rato estos 55-60 minutos de radio. Pero Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, con los delincuentes de fondo, Mi Rollos el Rock, el único programa, bueno, no sé si será el único, pero sí el único que se llama Mi Rollos el Rock y en él confluyen、eh, canciones de Kraken, La Polla Records o esta, esta que escuchamos ahora mismo. De, bueno, me gusta esta señora porque todo lo que lanzó eran mensajes bonitos, eran mensajes, pues, para. q u e r e r n o s y para ser más felices, y para no ponernos la trabeta, y para respetarnos, y para sonreír a z ú c a r A normas de urbanidad ciudadana, qué mensaje, qué fuerza, qué b o z a r r ó n qué sonrisa, qué guapa. Me parecía Celia Cruz. Bueno, ya vamos cerrando este mi rollo, es el rock el número 30. La semana que viene, en el 31, pues cerraremos temporada 22 en Tarragona Radio. Oye, dinos tú. Ahora voy yo ahí con. En el Dinos, tú en los comentarios o en TikTok o en Instagram. Bueno, sí, oye, tenemos redes, tenemos redes y es fácil encontrarnos, o sea, más sencillo que el mecanismo de un chupete. Y si creciéramos, pues, oye, igual podíamos dedicarnos de cuerpo y alma a mi rollo, es el rock, era nuestro modo de modus vivendi, modus comendi. Pero si nos unís, si no comentáis, si no me dices cosas, pues no. Pero bueno, que me、eh, da igual, que yo me lo estoy pasando muy bien haciendo esto. La semana que viene, que cerramos mi rollo, o es sea, el rock. Espero que no nos fashen los cría cuervos. Pues、bueno, este bonus track rock and rollero, porque esta gente, pues, son unos rockeros metidos a raperos. Y pues nos presentarán su música aquí en mi rollo, es el rock en Tarragona Radio. Y oye, fíjate tú, se cumple un año de la locura que cometimos mi amigo Barry y un servidor. Eh, de irnos hasta Madrid a ver a b o l v o r e t a por este estupendo disco. Vamos con todo, ya que hace un momento hablaba de las mierdas de los i n t e r n e t y eso. Bueno, la semana que viene ponemos los temas de Criacuervos enteros, eh. Hombre, por favor. Estáis enganchados a la red. Nos fuimos hasta Madrid a ver volvoreta. A ver agua volvoreta. Porque es que son un g u e p a z o No pierden la esencia de lo que estaba bien. Estos jóvenes cambiaron de batería. Y me parece que ya andan preparando el segundo disco. Lo esperamos como agua de mayo. Bueno, de mayo no, que ya ha pasado. De como agua de noviembre. No sé. é Hala, dentro de siete días nos escuchamos y también nos vemos. Que estás aquí en en, en, en YouTube y puedes dejarnos c o、no、m e n o me gusta eso, no me gusta, no me gusta. Deja los comentarios si quieres. Si te ha gustado, recomiéndaselo a la gente que, a la que quieres. Y como dice mi amigo Lor Triste, si no te ha gustado nada, si te ha dado mucho asco, te lo recomiendas a quien te caiga mal para que se joda. Esperando que siempre estéis ahí larga vida, esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll.